a un año de que terminó el Caminando Sonidos, más o menos a un año de que terminó, y pues nos hemos estado involucrando en otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con, con lo que ya he hecho anteriormente. Quiero empezar un podcast en esta ocasión eh, motivado por la... Eh, complejidad, esa es la palabra, la complejidad de de la de la radio por internet. Este, vamos a empezar este este podcast nuevo, nada más que lo vamos a hacer un poco diferente. Creo que voy a poner voy a tratar de hacerlo como más en tiempo real, una de las cosas que cuesta más trabajo cuando uno hace un podcast es justamente la postproducción pero bueno esperemos que que tengan paciencia que esto salga chido y vamos a empezar a programarles música música de todos lados de todos los géneros esto que se es el podcast que se va a llamar radio pasillo así se va a llamar vamos a poner radio pasillo Un podcast sin etiquetas La primera canción que les vamos a poner Yo creo que va a ser algo De amparanoia Como lo están escuchando de fondo Vamos a ponerles Ella baila Bembé Es una canción, es una rolota Que me recuerda por ahí a Sara A quien le mandamos un saludo Y esperamos que esto también lo escuche En cuanto pongamos esto en línea Pues les vamos a avisar Pero mientras les dejo con Ella baila Bembé a ver qué les parece empezando este Radio Pasillo Podcast. Eso fue. Ella baila bembé de Amparanoia. Eh, espero que no se haya escuchado tan saturado. Como repito, no voy a editar esto. Solamente lo voy a sacar así como salga. Este quiero empezar este primer podcast de Radio Pasillo. Dedicando algunas canciones a la gente que intentó escucharnos a través de la página de radio que íbamos a empezar a hacer. Eh, en primera, aquí le voy a dedicar una canción. Eh, ¿A quién le podemos dedicar primero? A Daniela. Yo creo que a Daniela le vamos a dedicar la primera canción. Le vamos a poner esta rola que bueno pues ella ya ella ya sabrá por qué se la estamos poniendo ni siquiera voy a decir cuál es, es una sorpresa para ella eh, y vamos a poner esta canción ahorita regresamos para seguir con esto que es Radio Pasillo Un podcast sin etiquetas. El oso volar se pone a llorar, si no ve que está Bueno, pues ahí está la rolita para Daniela. Quien me preguntaba si. Quien me preguntaba si podía hacer un podcast. Fíjense cómo lo pone. Déjenme regresarme. Dice: ¿Podrías hablar de la vida miserable de un médico interno de pregrado? Pues. Ahí te dejamos una buena rola para que pases mejor estos tiempos de dificultades y adversidades, mi querida Daniela. Vamos a irnos con otra canción para otra chica que también trató de escucharnos, pero desafortunadamente pues no pudimos hacerlo, no pudimos lograr que este bebé naciera. O más bien nació, pero con el cordón umbilical amarrado al cuello. Y no sucedió nada con la radio. Bueno, vamos a ponerle una rola. Sí, sí, yo sé que suelo ser un poco grotesco y duro y lo que ustedes quieran. Ya la banda que me escucha o que me ha escuchado allá en en la chamba, pues... Sabe que lo mío no es la sutileza, ni la gentileza en muchas ocasiones. Soy un poco más bruto. Esa es la verdad. Bueno, voy a ponerle esta canción a Ivonne. No sé mucho de música electrónica. Eh, como popular, o que todo el mundo podría escuchar. Pero sí que conozco Electrodark. Y le voy a poner... Una canción a reserva ya después de que ella me diga qué canción quiere y todo este rollo. Le voy a poner una canción que a mí en lo personal me gusta demasiado y que significa muchas cosas y que en algún momento me puso, me puso a bailar como verdadero loco. Vamos a ponerle esta canción de una banda llamada Grendel. La canción, ya muchos la conocen, se llama Hate This... Quédate y sigue escuchando este podcast llamado Radio Pasillo, un podcast sin etiquetas. Esa fue una rola de Grendel, esta banda holandesa de Electro Dark, yo no sé si le gustó a Ivonne o no, pero bueno pues vaya para ella porque sé que le gusta la música electro y le gusta bailar y bailar y bailar, hace rato pues eh, se puso a echar unos pasitos ahí en el aula, entonces vaya para ella. Vámonos con otra rola que me pidió César Le voy a poner esta canción de Principle of Lust De Enigma, pero la versión de jazz Vamos a escucharla, ¿de qué va este podcast? Pues de echar desmadre de poner música para la banda Y pasarnos la chido, nada más eso No pretendemos ser famosos ni nada por el estilo Solamente echar un poquito de relajo Y disfrutar y bailar si es posible, cómo no Eh, entonces vámonos con la rola de César y ahorita regresamos Pues ahí está la rola para César. Eh, aquí estaba platicando con la Sara y bueno, le decía que qué canción quería que le pusiera y me dice que la de Ella Baila Bembé, pero pues esa ya, ya se la pusimos. Entonces, este, vamos a ponerle otra que nos acaba de pedir. Vamos a ver, vamos a encontrarla por aquí. Eh, um, mientras explico las características del podcast para los que nunca habían escuchado uno pues finalmente lo puedes descargar a la hora que quieras puedes escucharlo en tu ipod en tu reproductor de música en tu celular etcétera etcétera etcétera donde sea eh, a la hora que quieras lo puedes descargar etcétera no es como el radio que de repente pues tienes que tener Una. Un horario y etcétera. Entonces, este. Pues. Mientras ustedes vayan escuchando. Los diferentes. Los consecuentes podcast Este. Se van a. Se van a dar cuenta de qué es esto del de podcast. Por aquí me están pidiendo. La canción de. Malagueña con Chabela Vargas. Pero. Pues más bien no la encuentro. Vamos a ver si la encontramos. Mientras seguimos escuchando a Macaco de Fondo. Vamos a subirle un poquito en lo que escucho la rola, en lo que, perdón, encuentro la rola. Bueno, ya capoteó Sara, que no era malagueña, sino era más bien. Macorina, se le cruzaron los cables por ahí. Entre que se cambia de una casa a otra, pues se le, se le están muriendo una que otra neurona. Entonces vamos a poner Macorina para Sara. Vamos a ver qué tal. corina ponme la mano ponme la mano tina corina ponme la mano tus pies dejaban la estera y se escapaba tu salla buscando la guardaya que al ver Las cañas azucares se llevaban por el camino para que tú las volvieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano ponme la mano Macorina. Carne de anón, tu boca una bendición de buena, buena madura, y era tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Aquí Macorina, ponme la mano. Después el amanecer que de mis brazos te lleva y yo sin saber qué hacer, de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel son. Ponme la mano aquí, mamorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, mamorina, ponme la mano aquí. Bueno, ahí está la rolita para Sara. Macorina... De... Chabela Vargas... Y... Bueno, vamos a poner otra cosa... Vamos a poner... Eh... Vamos a poner una canción... vamos a ver qué ponemos vamos a poner lágrimas no, vamos a poner mentira de Manu Chao y ahorita regresamos para ver si Andrea nos dice por ahí si quiere oír alguna canción pero mientras vamos a poner esta de mentira uh, de Manu Chao me trae muchos recuerdos yo espero que que la disfruten Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va, la mentira, mentira, la mentira, mentira la verdad. mentira, mentira cuando llega, mentira nunca se va, mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Eso fue Manu Chao. Andrea ya no me pidió ninguna rola. Entonces los voy a dejar con una rola para el buen Richard. El buen Richard yo sé que le va a gustar esta rolita. Vamos a ponerle soldado. Sigues escuchando Radio Pasillo, el podcast sin etiquetas. Eso fue de casualities para el buen Richard. Ahora los voy a dejar con una canción... ...para la Gothic Girl, que es la chica de Ricardo. Voy a regresar un poco para que la escuchen toda. Pero bueno, es para... ...la chica de Ricardo le voy a dejar esta que se llama Bravo de Nacho Vegas Bravo Permíteme aplaudir por tu forma de herir mis sentimientos Bravo te vuelvo a repetir Por tus falsos e infames juramentos Todo Aquello que te di En nuestra intimidad Tan bello ¿Quién me iba a decir ...que lo habías de volcar... ...en sufrimiento... ...te odio... Te De mi forma Rebiera Leseo Que después Permíteme aplaudir por tu forma de vivir mi sentimiento. Esa fue Bravo para Mari. Ahora le voy a dejar una a Andrea que dice que no tiene la más remota idea de cuál, cuál pedirme, entonces le voy a poner esta buena. Buena, buena salsa. Esta niña que tiende mis brazos y que finge tener 20 años. Esta niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura. Esta niña que viene pegando, bofetadas de vida, me encantó. Esta niña que rata con todo, que no sabe vivir poco a poco, eres tú. Finge tener 20 años esta niña que pide canciones discoteca guitarra y motores Cuavo eres tú, tú o tú, que quieras que seas tú. O tú o tú, si tú lo deseas, deseas, deseas Bueno, pues esa fue esa niña de Jerry Rivera. Y si esto le suena más a radio que a podcast, pues justamente esa es la intención. Hacer este podcast un poco más fluido de los que ya hemos hecho anteriormente. Desde hace ya varios años. Este, este va a ser nada más para echar desmadre a ver si alguien lo escucha yo espero que más de uno lo oiga pero si no pues eh, pues igual no importa solamente es para para echar un poquito de de desmadre eh, voy a terminar voy a terminar este podcast con una canción que me voy a dedicar a mí mismo déjenme ver qué me quiero poner Yo creo que voy a poner algo de Estoy pensando, estoy pensando uh, A ver, vamos a vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues no me decido... No me decido... A qué poner... Caray... Hay tanta pincha música... Para poner... Pero bueno... Yo creo que vamos a poner... Algo en corto... De Joaquín Sabina... Sí... Vamos a ponerles... De Joaquín Sabina... Una buena canción... Que se llama... De Purísima y Oro. Es una de mis favoritas. No es la más, no es la más alegre. Eh, ya saben que la música alegre me gusta. Pero también me gusta un poco la melancolía. Y ese tipo de cosas que a muchos se espantan. Pues a mí me agrada. Vamos a poner la de De Purísima y Oro. Pero en vivo en Salamanca. Con esta canción me voy a despedir de este radio pasillo, el podcast sin etiquetas número uno. Lo voy a subir hoy mismo, como no lo tengo que postproducir ni nada, pues queda luego luego. Entonces nada más lo convierto, lo subo y seremos felices. A toda la banda que escuchó, a toda la gente que apoyó y que intentó escucharnos a través del radio, pues un abrazo, muchas gracias. A toda la gente que escuchó esta ocasión. Gracias. Eh, ya después lo voy a poner en alguna página, lo voy a subir o algo. Este. Mientras, la página sería radio punto T de Tomás K de Kilo. Radio Pasillo.tk. Ahí pueden escucharnos. Y lo voy a subir hoy mismo queda a las doce y media de la de la madrugada del día 29 de abril del 2010 que quede esta fecha como inicio del radio pasillo un podcast sin etiquetas los dejo entonces con joaquín sabina disfruten esta canción es una joya de este poeta que se transformó en músico y uno no sabe en qué momento termina el poeta y empieza el músico. Un saludo también a Laura, que yo creo que también me va a escuchar y va a estar contenta que hayamos regresado, ya no en forma de caminando sonidos, pero sí en forma de radio pasillo. Ella entenderá eso de radio pasillo. A toda la gente que trabaja eh, en alguna oficina, sabrá qué es eso de radio pasillo. pasillo. Bueno, ya me voy. Luego les traigo algunos chismes de allá de... Ustedes saben de dónde chingao. Cámara, pivote y rin. Academia de corte y confección. Sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolina. El género dentro o la calor. Para primores, galerías pique Para la inclosa, niño con angina Para la tisis, caldo de gallina Para las extranjeras, Luis Miguel Para el socio, de limpia, un carajillo Para el extraperlista, dos barreras Para el corpus Retales amarillos que aclaren el morado de la bandera del año triunfal con brillantina. Los señoritos cierran al azar y en un barquito Miguel de Molina se embarca caminito de ultramar había pasado ya, habían rapado a las señas y cautivo y desarmado en el baú de los cristales a la hora de la zambra en los graviones. Por ventas, madrugaba el pelotón. Al día siguiente, hablaban los papeles de C, de Pema y del vallón. Antonio García de Diego. Frenando la garra te atraca, Reclinada en la barra de chicote. La bien paga derrite con su escote. La crema de la intelectualidad. Hermane con rodete evaporó. Arfe Rebeca Azul Marino, maestro le presento a Lupesina, lo dejo en buenas manos, Matador y Luz, el reservado en Gitanillo y después la paella de riscal y la tarde de manso de saltillo, un anillo y una media de cristal. Niño, sube a la suite dos alicetes que hoy vamos a perderlos a la mano de purísima y oro, manolete, cuadra toro. La plaza de Linares habían pasado ya, habían rapado a las ellas civiles, las personas formales volvían a sus cuidados a la hora de la conga en eh, los bordeles San Blas descansaba el pelotón, al día siguiente hablaban los papeles de Gilda y del Atleti de Aviación, No pasarán.